Libro del profeta Ezequiel, capítulo veintiocho versículo primero Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto he aquí yo traigo sobre ti e x t r a n j e r o s los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, Yo soy Dios? Tú hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por manos de extranjeros. Porque yo he hablado, dice Jehová al Señor. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Así ha dicho j e v á al Señor. Tú eras el sello de la perfección. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú Querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que s e h a l l ó en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, Saqué fuego de l medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Profecía contra Sidón Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón, Y profetiza contra e l i a y dirás Así ha dicho Jehová al Señor He aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en e l i a juicios, y en e l i a me santifique. Enviaré a e l i a pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de e l i a con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora ni aguijón que le dé dolor en medio de c u a n t o la rodean y la menosprecian y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová al Señor: Cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos de entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra la cual d i a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios.